Esquizomedia, periodismo con trastorno bipolar. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La temperatura es 17 grados, la humedad es 98%. Estas son las principales noticias del día. Por supuesto, el tema tarifazo. Tarifazo aumenta el gas, la luz, el agua, el transporte. El suelo te va a costar 7 pesos con 50 y el boleto mínimo de colectivo 6 pesos. v a a regir el viernes 8 de abril, la menor tarifa de tren será entre 2 y 4 pesos. Mientras tanto, el gobierno y los colectiveros acordaron un aumento salarial del 29%, así lo adelantó el ministro de Transporte. Habrá tarifa social, pero para cobrarla usted deberá, o cobrar la jubilación mínima, ser ya muy pobre y sobrevivir con un plan social o haber perdido un pie en Malvinas. Al resto, ajo de agua para pagar el aumento y seguir viajando como el ojete. Incertidumbre por el futuro económico de la Argentina. Preocupante, esperanzador, realmente. La temperatura 5 grados, 2 décimas. La humedad, 22%. Vamos. Y lo chequeamos igualmente esto, o、eh. Conectamos con el Congreso de la Nación. Default, la deuda. ¿Qué pasó? ¿Ya le pagamos a los buitre? No. Esquizomedia. Otro tema, los fondos buitre. s La Argentina polarizada, paralizada. El macrismo logró acuerdos en ambas cámaras. El Senado aprobó. El acuerdo con los holdouts, que incluye una toma de deuda de 12.500 millones de dólares, ya salió en el boletín oficial. Se derogaron las leyes cerrojos, pagos soberanos sancionados durante la gestión del kirchnerismo. La oposición se cruza de brazos y dice: La seguimos chupando, mucha polémica, desacuerdos por el acuerdo. Esto es lo que podemos interpretar desde el periodismo. Malestar en el gobierno porque Pancho Cabrera se mueve a Juanita Viale. Pero la buena noticia es que nos visitó Obama y ahora somos parte del mundo. Así que, in your face, Timor Oriental, ¿quién te conoce? Alerta, anticipo, un adelanto. Tenemos el pago. Ya hicimos la transferencia. Atención, conectamos con el Ministerio de Economía. ¿Ya le entregamos a los buitres? No. Otro、es、tema.、Isomedia. Otro tema. Otro tema. Los fondos buitres. Picheto descartó una ruptura en el frente para la victoria y dijo: al fin soy libre para votar como un garca. A Val Medina le tiró con una j o t a Mucho impacto, mucho trauma, no hay fractura, pero sí desgarro, tal vez es 15. ¿Qué pasa con la oposición que no encuentra su rumbo? Cintia García está indignada porque Víctor Hugo tiene un programa de radio y ella no. Suma entonces a la estadística de despidos, es una interpretación desde el periodismo. Pero la buena noticia es que Mauricio Macri ya está en Washington y se va a reunir otra vez con Obama y Xi Jinping y ya estamos en el mundo. LTA Turmenistán, sos impronunciable. Temperatura 35 grados, humedad 99%. Argentina paga, ¿eh? Ahora lo chequeo esto. ¿Mandamos el cheque ya? ¡No! e s q u i s o m e d i a El clima, llegó abril y a pesar de que estamos en otoño, el calor no afloja, máxima de 30 grados, continúa el calor tropical y no se va el dengue. Cuidado con el mosquito, sigue el calor y las críticas de la oposición que dice: pucha, qué lorca, ¿dónde me meto la cámpora con capucha ahora? Probabilidad de chaparrones para el fin de semana. El Servicio Meteorológico Nacional informó que esto es mucho mejor que vir en Zavara porque ahí se te seca la bilis y no hay aiza que te tire un balde. Acá por lo menos se inunda y puedes chapotear un poquito y ya está. Y hay a esa e g i p t i s así que confórmense desde el periodismo. Temperatura d menos 5 grados, 3 décimas ahora. Último momento trascendido, una primicia,、eh? lo estamos chequeando. Ya le pagamos a los buitres, parece. ¿Están haciendo la cola en el rap y pago? ¡No! Bueno, no se ha definido todavía el tema, pero eso no disminuye el ataque a las instituciones y la democracia. Vamos a ampliar esta información. El tránsito, caos vehicular, se registra un choque múltiple de 2, divisible por 4, en camino de cintura. La fila de autos llega hasta la rodilla. Nos despedimos ahora. Temperatura 2 grados, 3 décimas, 34 grados, 7%. Probabilidad de granizo、eh, despejado. Fuertes vientos del este, en realidad no vienen del oeste. Esquizomedia, periodismo, con trastorno bipolar.